Evidentemente estamos en manos de una cofradía, un régimen muy peligroso. Hay que contestarle de la misma manera, democráticamente para terminar con este este este grupo de gente que la verdad que es lo único que pretenden es seguir ordeñando al pueblo. No nos olvidemos que una vez que terminen todas estas medidas vienen los aumentos de todos los servicios. Vienen los aumentos ...de la, las naftas, vienen los aumentos del gas, vienen los aumentos del, del agua eh, en todo el país. Va a ser un desquicio. Entonces, tengamos en cuenta que esto estamos frente a un eh, grupo de sacadores en retirada.